m <sighs> Hermanos y hermanas del planeta Tierra, nuevamente su hermano Ñaupán y Puma después de un retiro de varios años está aquí con su corazón para darles un mensaje que la Madre Tierra desea hace mucho tiempo que mucha gente lo escuche. La Tierra me daba a entender y me decía que ahora se llama Madre Tierra pero que no se llamaba así hace miles de años. Ella me contaba que se llamaba Planeta Agua, que nuestros ancestros, quienes nos crearon, los ancestros de las estrellas, los abuelos de las estrellas, le denominaban con ese nombre, le llamaban Planeta Azul, Planeta del Agua. Era un planeta de las emociones, un planeta donde se creaban los sentimientos. Por tal razón vinieron a crearnos a nosotros, seres que pueden producir un gran sentimiento, A tal punto de llegar al nivel de la energía, del amor. Yo me llamé un principio Planeta Agua, pero hace también mucho tiempo hubo algo así como una explosión en la tierra. Hubo un proyecto de nuestros ancestros, ese proyecto tuvo como un fracaso y explotó en la zona ecuatorial un campo magnético y eso recalentó a los océanos y como que lo empujó y las aguas se recogieron a los polos donde se quedaron congeladas y las pocas aguas que quedaron se recalentaban y empezó a haber mucha lluvia y mucha lluvia y mucha lluvia en todo el planeta en ese momento ya empezó a tener otro nombre nuestros ancestros le denominaban planeta tierra ya no planeta agua pero tanto el agua como la tierra Son energías femeninas, energías de sentimientos y todos sabemos que las mamás, las mujeres, la fuerza femenina tienen más sutileza para dar el sentimiento tanto a los niños como a los demás seres humanos. La Tierra trataba de que primero entendamos eso, que no somos un planeta mental, que no somos un planeta mecánico, que no somos un planeta creado para las máquinas, sino un planeta creado para los sentimientos, para las emociones, pero los buenos sentimientos. La Tierra, le sentí su tristeza, le sentí también su felicidad y le pude entender muy bien, porque nosotros, sus hijos, los seres humanos, no entendemos eso y hemos creado mundos artificiales, hemos creado ciudades separadas de la naturaleza. El ser humano de hoy ya no va a conversar con el árbol ni el río, ni con la laguna ni el mar. Se apega a los aparatos modernos, está conversando con una máquina. Pero la tierra no es mental, la tierra es de sentimientos. Entonces estamos desarmonizados con ella. Eso es lo que la tierra quería darnos a entender. Para poder entender los sentimientos solamente tenemos que acercarnos a ella, poderle ver su belleza. En la belleza se crean los sentimientos. La belleza es como una fuente. Este es el mundo espiritual el mundo de la belleza, el mundo de los sentimientos. Si podemos solamente entender una pequeña parte de esto, nunca vamos a seguir ese camino del mundo artificial, el que estamos creando. La Madre Tierra nos ha transmitido seguramente a otras personas de otra forma. A mí me la conversó de esa forma. Me la dijo, eh, háblales por favor a tus hermanos y hermanas y dile que ya... Hagan un stop, que paren. Se detengan de crear un mundo artificial. No solamente donde viven, sino con ellos mismos. Porque ya está la amistad artificial. Ya no se conversan, ya se comunican de otra forma. Comemos artificial. En la forma de pensar, ya no pensamos por nosotros. El sistema manipulador de la humanidad es el que piensa por nosotros. Entonces no somos libres para pensar. El humano se parece mucho al árbol. Un árbol tiene raíces muy profundas que le ayudan a soportar todo el, el tiempo de vivencia, los movimientos y cambios que va a sufrir. Pero un árbol también tiene corona. La corona se conecta con el cielo, con las estrellas, especialmente con el sol, y recibe toda esa información cósmica de evolución, de crecimiento, para su desarrollo, sus energías. Si tienes esas dos formas, buena raíz, crecerá una buena corona, una buena ramas con hojas que lo harán fuerte, lo harán vivir muy bien. Pero si esas raíces no llegan al fondo, no llegan apenas están en la superficie, apenas viene un cambio, esas personas caerán. En las palabras que se dicen eh, normalmente es como una persona lábil, una persona que no está estable, pierde la armonía. Y cuando pierde la armonía, los sistemas manipuladores se aprovechan porque estas personas sin raíces no entienden quiénes son ni para qué están en este planeta